Sí, sí, a ti. ¿Te gusta shipear a tu grupo favorito? o f a n g u r l e a r con historias de ellos? ¿Acaso amas ver cómo dos chicos o dos chicas son cariñosos entre ellos? Si es así, ven, te invito a disfrutar de este podcast en su segunda temporada. Solo a ti, que eres f o s h i o Fondashi d e Closet, que ama con locura este mundillo. Ven y disfruta. Este podcast que está, está hecho para ti. Adéntrate en este closet donde te gustará todo lo que tenemos para compartir, como recomendaciones de anime, manga, literatura, series, películas y muchas otras cosas más que te harán vivir en este mundo multicolor. Te esperamos en Desde el Closet todos los viernes a las 11 a.m. hora centro de México. Solo escúchanos aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. No nos somos responsables de los terapias m a s sales que provoca este podcast. ¡Ey, ya! a e a ¡Ey, ya! ¡Ey, ya! ¡Ey, e y ya! a e e a e e y ya! a e e 誰かと偏見することはシャイン。誰かは目をつけない。誰かは目をつけない。誰かはい。 착해リ、네、 생각보다ねえねえね미쳐가 But you're not ready ねえねえねえねえねえねえ이렇게하루접어도 c o m e K-Pop presenta Des Des e s g l o s e s una producción de AKS. Bienvenidos una vez más a este podcast que es Desde el Closet. Espero que disfruten de las recomendaciones de este día, que disfruten de las secciones y al mismo tiempo que mencionen o nos platiquen sobre qué es lo que están viendo o si han encontrado un nuevo material que a ustedes les llame la atención. Esto es también para fines de uso, porque nosotras también necesitamos información con respecto al nuevo material que podrían brindarnos ustedes. Así que bienvenidos una vez más y disfruten del podcast. から始ゃる de serie. c o n l o s Bellos! Seguimos aquí en el podcast desde el Closet y, pues, vamos a platicar un poquito de My r o m a n c e 2. Cinco años después. ¿Sale? ¡Ah! ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo vieron? A principios de este mes terminó la emisión que fue transmitida a través de Online TV o algunos.、Eh, Traíamos capsulitas o、eh, pequeños avances dentro de la página de YouTube de, de la productora de la producción. Este, pero díganme qué les pareció después de ver. Bueno, los que, tienen, los que ya vieron My Bromance de 2014, que fue la película, y luego vieron al año siguiente My Bromance, la reunión, donde nos dimos cuenta de que qué pasó, c ó m o que Golf no murió, q u é q u é por qué. Entonces, pues aquí nos habla n de que después de 2014, cinco años después. Bueno, después de, de cuando sucedió este, la película,、eh, en tiempos, obviamente, de la película,、eh, ¿qué pasó después de cinco años? Pues resultaba que Golf había fallecido, fallecido resulta que Bank seguía sin, sin olvidarlo, entre comillas, este. Porque resulta que le dicen, hay un reencuentro entre sus amigos. Algo que me fascinó de la serie es que pudieron retomar、eh, el casting original. Que mis respetos, eso es muy difícil. Y después de tantos años, también es como que muy difícil. O sea, si a veces. ¿Qué le ha pasado a, a alguna serie? s s que, pum, para la segunda temporada, nada, save out. Bueno, ese es otro tema, ya lo hablaremos después. Pero en esta sí es como que un plus que nos hayan traído a todo el elenco y, sobre todo, al elenco original, a la pareja original. Ay, es una de las cosas que me, me han gustado mucho, mucho. Vemos a, mi, a, mi, a mis queridísimos Flux. <risas> A, juntos de nuevo, esa pareja a mí en la serie fue así como que son tenían tanta química y no sé si solo fui yo o、okay, qué, pero en esta no hubo la misma química, no hubo el mismo. Ah, no sé, fíjense que Fluke, el que hace el personaje de Golf. Eh, que es Terapat.、Eh, yo lo vi, sí, totalmente en su personaje, pese a que a él dicen que, dice en cuenta las malas lenguas, que tiene un carácter muy fuerte y que es muy especial, que todavía ha sido, había sido un gran logro para la productora volverlo a traer, porque este, en Sotus nada más se le contrató para la primera, ya no en la secuela, porque, pues la verdad. p e s e a que es un buen actor, tiene una mala conducta. Y a m e me t í e n otras fundas, ¿verdad? Pero bueno, era un dato rápido. Pero a mi queridísimo f l u k e que hace el personaje de Bank, que es、eh, Nat Ouch,、ah, ya saben nombres tailandeses.、Eh, mi queridísimo y hermoso, mi criaturita hermosa, bella, de mi niño, él, a él no lo vi tan. Con tan entregado en el personaje, o, o no sé si de eso se trataba. Bueno, yo fue mi percepción muy, muy, muy personal. Yo no lo vi tan enamorado esta vez de mi queridísimo Golf. Sin embargo, Banks, este que diga Golf, s í lo vi como que todavía dentro del personaje. Sin embargo, a Bank no era, no se veía igual. No que no se vieran enamorados, no se v e í a igual. Igual y era parte de la misma. de lo mismo, o sea, de la situación, ¿verdad? No sé. Pero pues resulta que hay un reencuentro en la preparatoria, se vuelven a ver y resulta que Bank recibe la noticia de que, pues, Golf vive y lo ve, lo conocen. Pues Bank entra en shock, así como que、uh, no, esto no puede ser posible. Ahí nos vemos, escapa, se va. Se retoma la escena de cuando Wolf se va de la escuela y Bank lo quiere alcanzar y los amigos lo detienen porque él se tiene que ir lejos. No sé si recuerdan esa escena en la, la película. Entonces se retoma, pero se invierte en los papeles. Entonces. Eh, está padre, me gustó, me gustó ese tipo de, de situaciones que recuerdan la parte del a o ser. i e Dentro de esta película, también, dentro de esta serie, vemos a tres parejas, a dos parejas más, que son otros dos medios hermanos, q uno e u es este nadador y el otro. ¿No? De hecho,、eh, el otro es como entrenador de natación, pero el otro le tiene miedo i t a la nadada. Pero hay un clic: primero, como siempre, primero se odian y luego, pum, se enamoran y, y hacen cositas este, estando borrachitos. <risa> bueno, en fin. Y por otro lado, vemos parte de la pandilla del grupo de los amigos de Golf y Mac. Hay otro chico. Que resulta que este pues empieza a enseñar.、Eh, bueno, vemos cómo también se enamora. Él había tenido en la película, se había enamorado de una de las chicas que es parte del grupo. Pues resulta que tiempo ahora en la actualidad, este, pues las chicas se separan y empiezan a enamorarse de este chico. Este chico también. Este, Pero empieza, pues resulta que él es mayor, é l y a tiene que trabajar, e s t e chico. Este chico también, este. Pero empieza, pues resulta que él es mayor, é l y a tiene que trabajar, el otro chico apenas va a la universidad. Entonces, pues sí hay un como que conflicto entre ellos, este, y se separan. Regresando a la pareja principal de Banky Golf, este, pues resulta. Que con el tiempo dice, bueno, ok, dice Bank. Bien, Golf, pues vamos a ver qué, explícame qué pasó aquí. Golf le dice que pues tuvo que irse a América, porque su papá sí lo decidió y de la única manera que él podía, n e g o c i ó porque él seguía enamorado de Bank, dijo, ok, termina tu universidad y te puedes regresar a Nestor. Entonces yo dije,、oh, qué gacho. Y mientras el otro sufriendo vilmente cinco años porque él cree que perdió e l amor de su vida, vemos otro personaje en Tencero en Discordia. Creo eso me gustó mucho porque dices, bueno,、eh, obviamente tratas de superarlo y pues resulta que un tiempo más pasan los tiempos, pasan los años. Y decides pues seguir adelante y pues resulta que empiezas a tener una relación. Ah, pues resulta que aquí vemos a Arm, el novio de Bank. Pues resulta que están acá, Bank y Gold, casándose, disfrutando de, de su r o m a n c e Y llega Arm para e la niña, e justo eran el, el, el, el cumpleaños de Bank. y Pum, o el aniversario, ay, no recuerdo. Este, <risa> perdón, pues resulta que se arma ahí el triángulo, pero Arms empieza e a dar cuenta: pues que realmente v a m s、sí、si lo quiere, pero ama a un hombre. Pues resulta que Arms decide dejar a Pablo para que él sea feliz. De hecho, en una de las escenas se encuentran Golf y Bank, y le dice: Bueno, entonces, pues Golf se despide y le dice: Pues si ya tienes a alguien a que te quiere, que te, que te hace feliz, pues sé feliz. Ay, se ve así como que yo sufrí, pero. Pero. Arm、ah, decide, se da cuenta que, que realmente Bank quiere a Golf. Y deciden terminar. Pues, como era de esperarse, este, Golf y Van regresan. Intentan a, a, a regresar ese amor que habían dejado cinco años atrás. Y bueno, quien ya haya visto el final, díganme, les gustó.、Ah, para mí, para mí, para mí. Se me hizo muy corto, son nueve capítulos. Y lo curioso de todo es que me metieron a dos parejas más. Pero aún así.、Mmm, le dieron final a todas. Eso sí me gustó. Y tú te quedas así. ¿Y qué? ¿Para ver otra? No. De hecho, el final les deja. En, le dio final a cada una de las parejas. Y pues. Me gustó dentro de cada.、Mmm, no fue. En, al 100% mi, mi gusto, me hubiera gustado como que le dieran más tiempo y un, más, más este, fuera como que más detallado. Pero estuvo bien, este, no al 100% de mi agrado, pero sí,、pues、pongámosle u e s p un 70%. ¿Por qué? Porque este, es así como que, ah, sale chido, ya nos perdonamos y seguimos, s h a l a l a s h a l a l a Otra de las cosas por las cuales、eh, la producción, pues de hecho ahí te dice, ya no va a haber una siguiente parte. Entonces le dan un final a cada pareja. Y ahí te dice, al final en los créditos, te dice, esta serie fue para, así te lo ponen muy firme, que es, fue lo como un. para para resaltar. Lo de la película que fue una de las películas que abrió Tailandia a nivel internacional fue muy, muy premiada y este fue donde abrió más al tema BL2, que fue más como que la serie conmemorativa y, y le da el final a cada uno de los personajes, ya no tanto por por, por historia, sino ya te publica. Fulanito y Sutanito vivieron felices por esto y por esto, y ahora rehacen su vida. Sutanito y Sutanito son felices, son ahora una pareja, y esto y el otro. Fulanito y f u l a n i t o no quedaron juntos, te, da, te dicen hasta qué pasó con Art después de que se separó de Bank. Entonces, p、pues、u ese s e plus me gustó, porque dices, pues no te vas con la idea, y luego que ese personaje, ¿qué le pasó? ¿O qué? Este, pero. Sí, yo hubiera querido un poquito más, no sé si. Pero. Después de haber esperado casi 7 años de esta pareja, pues me agradó, me agradó. Es, y me agradaron las dos historias que agregaron. Y son muy realistas, realmente una me gustó. Porque.、Ah, spoiler. Porque una no queda junta. Entonces dices, pues realmente la vida a veces es así. Aunque tú estés muy enamorado. Hay situaciones que no, te, no se te dan para poder seguir juntos. Hay veces que, tras años de esperar, pues el amor regresa y dices: Es bien dicho, ahora sí que es como dice el dicho, y no es comercial. Este, si regresa a ti, es tuyo. Entonces, después de tantos años, puedes regresar con esa persona que tanto existe. Y es como. Retomar ese amor y realmente da frutos, o sea, pre prevalece. Y en otras, pues, dices,、pues, después de dificultades, este, sí se puede tener una relación. Pues va, me gustó, no al 100%, pero me gustó. Este, así es que corran, véanlo, vayan y díganme, no, a mí sí me gustó idea, la neta estuvo padrísima. O, o de plano coincidan conmigo. No sé, ustedes vayan y veanla. Veanla.、Eh, la van a encontrar de preferencia en Facebook. Búsquela. MyBromance. Dos, cinco años después. O five years later. Este, entonces la buscan y la, la ven. Está bastante ligera. Muy r a p i d i t a de ver también. Si tienen chance de sentarse un fin de semana. Se l a avientan de volada. Bueno, hay series que aunque duren una hora, te la puedes aventar en un fin de semana. No sé por qué, no lo digo por experiencia, ¿verdad?、Ajá. Bueno, chicos, espero les haya gustado esta reseña de My Romance, dos, cinco años después. Y véala, a mí la película me encanta, me fascina. Es de mis favoritas, f l u k e Los dos flux son muy, muy, muy buenos actores. A mí me gustan mucho. Tanto son un amor como pareja y un, un amor como chicos, ¿sale? Bueno, sigan disfrutando e l podcast desde el closet aquí en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. a e s t á n escuchando? Desde el closet. Un lugar para ti que eres amante del DL. Solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. どっちが好きなの シープケ e プす l ねん、アン n ヌーヘパードウェア、Oh yeah! シープケーキメイクメイ o サンタップウェイ、ノドナポゴウィッチャナ、マミペナギ、ネマミペナギッチャナ、널ナ o ンゲマ o ョウ、ウォー、ウォー、ウォー、ウォー、ウォー、ウォー、ウォー、ウォー、o ォー、ウォー、ウォー、ウォー、ウォー、ウォー、ウォー、ウォー、ウォー、ウォー、ウォー、ウォー、ウォー、ウォー、ウォー、ウォー、ウォー、ウォー、ウォー、y ォー、ウォー、ウォー、ウォー、ウォー、ウォー、ウ h ー、e ォー、ウォー、ウォー、ウォー、ウォー、ウォー、ウ m ー、m m,、oh, m, m y But soon get I'm d r o w n i n g 너라는존재가가부담이지갈수록서로에게취해ブルーンダープロント Hace Un tiempo atrás me mencionaron que querían una nueva sección con referencia a la banda sonora de las series, por lo cual he comenzado a investigar y hoy les traigo la banda sonora de la serie Two Moons de la primera temporada. Esta consta de seis canciones, las cuales se utilizan para el cierre más que todo. La canción principal se mantiene la que da la apertura de la serie, pero en cuanto a las canciones finales, siempre hay una variación, y por tal motivo hay como seis canciones dentro de estas, de las cuales casi cinco se utilizan para poder desarrollar el ending, por decirlo así, de la serie. Comencemos. Ah, debo aclarar también de que. Mi pronunciación no es tan buena con referente a cómo se escribe o se pronuncian los nombres de las canciones, por lo cual a h dispense. Comenzamos. La primera canción es b a u s Kae Tai Pen Con So Tai Te Turkit t e u n que es un s i n g l e que se creó en 2016 y que es el que. Abre la serie. Esta canción nos muestra una melodía tranquila donde podemos imaginarnos el escenario que la letra plantea, la cual nos describe el sentimiento de amor y al mismo tiempo la idea de que sólo se puede ver de lejos como las estrellas. Aún sabiendo esto, nuestro En este caso, que sería el cantante que está dando la historia, nos da a entender de que será un amor que va a ser visto de lejos y que solamente va a poder estar cerca, m a s no igualarlo o estar al alcance de este. Con esto es que se abre la serie. Es el único opening, para mi caso, versión d n i m e ごめん、ごめしごめん、 right you Que es la canción final de los episodios uno, nueve, dos, tres, nueve, diez, doce y el especial que hay. La canción,、eh, de, como mencioné, que es para finalizar e l capítulo, la melodía nos presenta un contraste al opening de la serie. Este es más movido, pero no deja de, de lado la tranquilidad y la continuidad de esta. La letra nos muestra la aceptación, el deseo de iniciar una relación y que al mismo tiempo ambas personas avancen. Para este caso, la letra toma la perspectiva de una de las personas. Y esta quiere lo mejor para su relación, lo mejor, los buenos momentos y que esto nunca termine, que siga y siga hasta el final. Es una canción muy bonita y,、eh, como mencioné, es parecida pero tiene un contraste con la canción de, del opening, de la apertura. Entonces, esto sería como. El primer ending, o sea, yo las menciono así como opening, ending, pero es la primera canción de cierre que se utiliza para la serie. バイ じやあきょくそないい。 sección final de los episodios 4, 5, 6, 7 y 8. La, me la, la, la melodía es más melancólica. Nos muestra la fractura que pueden tener las relaciones o, en sí, la pareja, ya que puede llegar a tener un sufrimiento por el amor. Ya que este puede irse marchitando con el tiempo. Y al mismo tiempo, como en la canción anterior, la parte que canta la canción menciona de que quiere volver a tener el amor que un día tuvieron al inicio. El deseo, el, el ver que tanto la persona que te gusta como tú pueden volver a tener. Ese deseo de amor que un día los unió. Entonces, esta canción trata más que todo sobre una ruptura, no una ruptura porque no menciona que terminaran, sino que más bien un estancamiento en la pareja y al mismo tiempo la idea de comenzarse a pensar qué es lo que está pasando, qué es lo que está fallando. Entonces, esta canción nos presenta esa parte donde podemos ver el cambio que puede recibir una de las parejas. <música> p m s o r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 Trata más que todo sobre los sentimientos y el deseo que él puede llegar a tener con referencia a su amor. No tengo mucho más que recalcar por el motivo de que esta canción va a sonar ahorita, pero cuesta un poco encontrarla. Entonces, me costó un poco encontrar. Parte de la melodía, pero no completamente con、que、la explicación con sobre cómo la iría la letra. <música> 泡茶入りたい。 Serie, debido a que fue integrada dentro de la serie para ser interpretada por uno de los protagonistas y también personajes secundarios, los cuales en algunas partes se nos muestra que están cantando y están intentando adaptarse a la canción para poder hacer la presentación dentro de la serie. Esta canción nos muestra una melodía más movida, más alegre. Esto es debido a que la letra nos presenta la alegría, el estado de ánimo, la diversión que puede desarrollarse al estar enamorado. Donde se puede compartir el tiempo con esa persona y al mismo tiempo divertirse. Los momentos que la pareja en sí va a amar. 私たちは、まずは、私たちの悲 a みを感じることができる。 o h ピンポンハンチャイ。 Para la siguiente、y esta es la última de las canciones: Es c a l o r í a s Bla Bla.Yanthuo Ta m y Tan t Esta canción、e s decir que es una de las más. Melancólica, porque no solamente la melodía es melancólica, sino que también la letra, porque nos muestra que el que canta la canción, para este caso, está enamorado de su mejor amigo, pero lastimosamente él no puede expresar sus sentimientos porque no sabe cómo va a ser retribuido. Así que le toca ocultar dicho sentimiento s s y aceptar que esos sentimientos solamente los puede mostrar mediante la amistad, el compañerismo y el deseo de que la otra persona sea feliz. Pero también nos deja saber un poco más la incógnita de saber si realmente podría ser aceptado. Y al mismo tiempo, la resignación de este al saber que lo único que tendrá de su amigo será la amistad. Entonces, digamos de que es la canción más triste de la banda sonora que viene la serie. Y esta no tiene s i un capítulo en particular donde se mencione, pero s、sí、i ha sido utilizada. Estas son las seis canciones que han sido adaptadas como banda sonora dentro de la serie. Y espero que les haya gustado un poco sobre lo que va la, la canción y al mismo tiempo sobre la interpretación que yo tengo de dicha, de dicha canción. Porque al ver las letras. Muchas veces podemos comprender algo diferente en cuanto a la melodía. La melodía puede ser muy d i v e r t i d a pero la canción, o sea, la letra puede ser muy diferente a lo que uno cree. Puede ser que la canción sea melancólica, pero la letra sea muy inspiradora o muy romántica a tal punto de que te pueda gustar tanto escucharla. Así que esta sería la banda sonora que utilizó la serie de Tomb Moons de la primera temporada. Voy a buscar la banda sonora de la segunda temporada para ver cuál es la diferencia o si hay un conjunto de la banda sonora de la primera con agregados de la segunda. Así que espero que les guste esta sección, que si tienen. Algún, alguna banda sonora que ustedes quieran que se mencione en el podcast y así poder ir buscándola. Así que sigan escuchando el podcast y espero que disfruten de las recomendaciones. 「めちゃめちゃ」ามใจ Recomendación de serie. Bueno, chicos, pues el día de hoy vengo, vengo desde las Coreas, desde Corea, una hermosa serie. l e hemos platicado Violet y yo a través del chat de esta serie. La verdad no les había platicado porque ¡ah! 2020-2021, muchas, muchas, muchas series y muchas, muchas que les tengo que platicar. En fin, pues el día de hoy les traigo desde Corea to My Star. Es una hermosa, preciosa historia de nueve capítulos. La podemos a ver a través de Vicky. Y lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor de todo es que en serio que Corea se está luciendo con sus historias. Con... Viene con todo. Pese a que han sido miniseries, este, pues realmente, en s e r i o que son las historias, muy buenas las actuaciones, muy buenas, más que buenas, yo digo que excelentes.、Eh, y sobre todo han cuidado mucho el tema. Bueno, claro,、eh, no sé, en Corea no hay tanta promoción aún. Con, los, con las Copul, con las parejas principales, como lo hay en Tailandia, que en Tailandia, uff, o sea, es, es ma totalmente marketing, o sea, ganan gana más dinero todavía los chicos y las producciones con todos los fan meetings y, y, y todos los eventos donde se presentan las Copul por el, el fanservice que nos dan, porque es este. Firman hasta contratos en Tailandia para, para todo lo que va, todo lo que ocurra después. En Corea aún no, o sea, sí hay, pero no es tan efusivo, tan grande. Pero yo agradezco porque las historias son buenísimas, buenísimas. ¿De qué trata t o My Star?、Eh, dato curioso que Violet y yo、eh, platicamos. Bueno, de hecho, Violet fue la que me hizo. Así como que buscar indagar si realmente son. Es que el protagonista que es. Estamos hablando. La historia trata de que un chico es un ...un idol. Y un chef. Resulta que el idol se mete en problemas. Hay una controversia. Y, pues ya saben. Este. El. Salen.、Mmm, tiene un problema muy fuerte. La agencia lo trata de ocultar. Porque realmente no saben qué pasó. Él no quiere hablar del tema, en fin. Se arma en las noticias un relajo y le deciden, ¿sabes qué? Cambia como los, los reporteros lo buscan y, y quieren información. Pues él se oculta dentro de una casa que tiene una, la agencia, bueno, el, su agente tiene una casa en donde. La renta dice: Vete a vivir a esa casa, pero resulta que en esa casa también vive un chef,、pues、un chico que es eh, eh, un chef de una, un pequeño restaurante italiano. Este Él había es muy bueno y el dueño、eh, había estudiado en, este, en las Europas y pues. Pero, pues, el restaurante no le va muy bien. Pese a que es muy buena la comida, pues hay algo que, que, que no permite que. No sabemos qué sea, pero. Está solo. <risa> en fin, así es como se conocen. Bueno, no, de hecho no se conocen así. Se conocen porque resulta que este, Kan Seo-yun, que es el idol. Pues está así como que escondiéndose de los reporteros. Para él es como divertido, es un chico extrovertido, muy alegre, muy guapo. Pues resulta que este chico, al principio me dice Violet: ¿Te fijaste que el de tu m a e s t a r se parece así?、Eh, sí, es, el chico, es un chico tailandés que lo vimos en w h、eh, e r e You? Mi queridísimo s a m m n este, y yo le dije: Ah, caray, pues sí, sí, tienen unos rasgos, se parecen las cejas, son muy cejones los dos. Este, no sé si les ayu ayuda el look que traen de, de este, de así de su c a b e l l i t a al frente y larguito, no sé si también eso les ayuda, pero yo cuando. ya Había visto el primer capítulo cuando seguí viéndola, dije la sonrisa. La sonrisa también se parece. Si、sí、tienen mucho aire, veanla y desmiéntanos. Sea. Pero la violeta Violet y yo coincidimos en que si、sí、tienen un aire, pese a que uno es coreano y otro tailandés, además de que el coreano es tiene 30 años, 31, si mal no recuerdo,、Entonces、es bastante mayor a mi que m e c i o s Bueno, es más grande. En fin, seguimos con la historia. <risa> Entre paréntesis, ya queda atrás de n a Pues resulta que estos chicos.、Eh, ay, no quiero hacerles tanto spoiler, pero pues al final se conocen, este, empiezan a vivir juntos. Y como mi queridísimo Seung h y u n que es el idol, vive, empieza a vivir con h e u n pues resulta que empieza a ver, pues. La cercanía, y luego, pues resulta que Seon Kyung dice: Pues me voy a trabajar a, a, a tu restaurante porque preparó, probó la comida de él. Para esto, a ¿eh? él no le gustan los huevos, y el chico preparó huevo, y es, pues resulta que se dio cuenta que estaban muy sabrosos. Y dice: Pues quiero que me enseñes a cocinar, voy a ir a tu restaurante y empieza a trabajar sin paga ahí. Pues va a hacerse. Ahí va, pues. Obviamente, pues usa mucho un c u b r e boca, s para que no lo reconozcan, y unas gafas se unen, ¿verdad? En fin. Este, y empiezan a tener más contactos en, una, en un festejo por.、Eh, Por el cumpleaños de su agente. Es que no le q u i e r o dar tanto spoiler, pero pues sucede. Así como que se empieza a dar cuenta que hay algo en ese hermoso chef. Esos ojitos hermosos, como que le dicen algo y ¡pum! Lo besa. ¡Rash! ¡Ah! Lo besa él. Mi queridísimo Yubo, el chefcito, se queda así como que: ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? Pero él a la vez sintió algo. ¿De esas veces que es. Es un cliché es típico que se tocan los labios, y dices: Ni modo, mijo, ya caíste, ya perdiste, ya te enamoraste. Y sí. Otra de las cosas que me gustó mucho es una escena en donde ya hay como que ya d u e r m e n juntos, ya están los dos en la misma cama, ya hay un, un cariñito por aquí, por allá. No son explícitas. Es. Romanticismo, yo le llamo, pero cosa que todavía no había visto en Corea. s í había visto、eh, el beso、eh, o un pequeño toque en los labios,、eh, pero o un beso más profundo, pero hasta ahí. Y esta vez no esto es como que una escena romántica muy, muy, muy candente, pero hasta ahí. Y me gustó mucho Eh, la historia es muy padre, es muy divertida y nos va. Pero tú te quedas intrigada, pero ¿por qué empezó todo este relajo? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué él no quiere ese chisme por que le hicieron? ¿Por qué? O sea, todo mundo te quedas, o sea, eso es irrelevante o nomás fue para traer historia. Pues resulta que hay algo. Sí,、si si、te quedas así como que nunca sabremos qué por qué. Pero no, si nos enteramos. Y eso es lo que te queda así como que.、Eh, te detiene en la historia, te atrapa el hecho de saber por qué. Este, y aparte de eso, ¿te fijas cómo el chefcito le cambia la vida a, a este hermoso y g u a p o Pues espero que la vean. Si no tienen Vicky, porque últimamente Vicky se ha puesto como muy. Sangróncito quiere que, que paguemos. Y la verdad, pues somos pobres. Entonces, pues véanla a través de Facebook. De Facebook, a través de las páginas de fans. Están muy padre. Yo su, se las súper recomiendo. Está muy, muy padre. De hecho, en un fin de semana i t se la pueden este, ver, Clara, bien, bien a gusto y disfrutarla. Y luego me platiqué en a y d e estuvo padrísima, me encantó, tienen razón, sí se parece así.、Eh, en fin, muchas, muchas cosas. Si les gustó el final, ¿qué les pareció? ¿Cómo ven? Corea realmente está viendo, es, se está adentrando en el BL muy padre. Díganme si me equivoco, a lo mejor me dicen no, le falta. Saben bien que Corea en producción de series es muy buena, muy, muy buena. Todo, todo, todo sea es. Hacen un gran trabajo. Entonces, en BL se ha visto que no es la e x c e p c i ó n Son muy buenos y、ah, La historia es muy buena. Veanla, chicos. Esto es To My Star. Es coreana. Nueve capítulos. Y la pueden ver a través de Vicky o Facebook. Búsquenla así: To My Star. Bueno, chicos, sigan disfrutando el podcast y nos vamos con más musiquita aquí en Station K-Pop: un viaje auditivo por Asia. The Encloses, un lugar para ti que eres amante del DL. Solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Hoy en adaptaciones les traigo una información con referencia a un manga, el cual es Kuro Gaini Nata Kara Shinju Do y a m e t Mita, el cual tendrá una animación a m a n o a manos del estudio Comifesta, los cuales han tenido anteriormente trabajos como La novia del titán y Papadate Shintai. Esta serie se comenzará a transmitir el 4 de abril de 2021 en Japón. Su visual promocional ya fue revelado en la cuenta de Twitter de ComicFest. a El manga está escrito e ilustrado por Yupopo Orihima y es publicado a través de Zetai Gyoriki R. De la editorial Screamer. Ahora sí, la trama gira en torno a la vida de dos amigos, los cuales habían sido como unos casamentos, no se podría decir como casamenteros, sino que más bien jugadores o don juanes, los cuales habían tenido una alta tasa de. de ligues con chicas pero por diferentes motivos a uno de los chicos lo terminan drogando y esto hace que él se d e s m a y e y después se despierte con el cuerpo de una chica y aquí es donde entra el otro amigo que por aquí s í estoy un poco Perdida, pero de lo que sé es de que se termina, pues, p e n c h a n d o al amigo. Lo que hace de que este mencione de que no interesa su sexo. Eso hace de que, pues, inicie la trama de la historia y se vaya desarrollando. Como verán o sabrán, para muchos de los que hemos visto animaciones, La, normalmente las animaciones son cortas, lo máximo que duran son 6 minutos o 7, pero esto es debido a la edición premium, porque la edición televisada es más bien más corta, dura como 4 minutos, debido a que la edición premium tiene más escenas sobre la obra. En cambio, en la edición televisada estaba como censurada. Así que, para todos aquellos que quieran iniciar a ver esta serie, p u e saben s de que está basada en un manga y lo pueden encontrar. Si no estoy mal informada, creo que en tu manga está en los mangas y si necesitan más información, pues. Busquen en Google y tal vez desaparezca información con referencia al manga, ya sea en Facebook o en algún otro lugar, debido a que los f a n s normalmente están subiendo sus capítulos versión Facebook. Esto sería como la parte de la sección de adaptaciones y espero que disfruten del podcast. サイコー。 めんどくち이み。 Apareció el podcast, lo disfrutaron. La verdad, nosotros nos divertimos mucho haciéndolo para transmitirles toda esa emoción, todo ese f a n i r l e o que tenemos por todas estas series, estos fanfic, todo, todo lo que les recomendamos, pues lo disfruten igual que nosotros. Espero que les haya gustado mucho, lo hayan disfrutado mucho. Nos vemos en la repetición del martes. No se olviden de seguir escuchando Station, de visitar nuestra página y de darnos mucho, mucho amor a través del Face. Nos vemos la próxima semana con nuevas recomendaciones, más f a n g i l e o más notitas, más noticias y muchas, muchas cosas multicolores. Esto fue Desde el Closet aquí en Station Kpop. アジアの人がときに、私いるとき Gracias por acompañarnos. Te esperamos la próxima semana en Desde el Close en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia.